Se va a realizar hoy la primera reunión entre los ex trabajadores de la panificadora La Vienesa a los efectos de avanzar en la creación de una cooperativa de elaboración y venta de productos panificados. Estamos en contacto con Luis Echeverría de la Mesa del Pan que ha estado trabajando mucho con junto con los trabajadores de La Vienesa para la creación de esa cooperativa. Buen día Luis, bienvenido. Buen día José Luis, ¿cómo están? Muy bien, muy, muy bien. bien. Bueno, contanos a ver cómo cómo viene la cosa para eso y a cuántas familias va a, a poder trabajar en esta cooperativa. Bueno, eso eso por suerte viene bastante bien. Andan en el entorno de unos 12, 15 compañeros, en el cual en el día de hoy este, se van a reunir Va a participar la escribana en donde se va a conformar los estatutos para obtener la personalidad jurídica y después de ahí bueno este ya empezar el camino rumbo a, hacia la concreción real de, de la cooperativa verdad uh -huh. es eh, como es cuáles son los pasos que, que han dado ya eh, firmes como para para que esto se concrete Luis además de, de esto de hoy no la reunión de hoy Y la presencia sí. de, de los invitados no los pasos firmes son que existía la voluntad a través del gobierno y, y del ministerio de trabajo cuando este se buscó la salida en el conflicto allá casi ya a dos meses del mismo este y también de unaco verdad que se habló con con la presidenta la vicepresidenta y principalmente con el director de trabajadores carlos saules con lo cual la voluntad política está, lo que había que hacer era conformar este la cooperativa y es eso que se va a dar hoy el paso concreto, verdad de conformar los estatutos, tener la personalidad jurídica y a partir de ahí ya, este como existe la voluntad política, ir camino a, a la concreción real de, de la cooperativa. Se habló con el dueño local principal, que recordemos que no era el dueño de la firma La Vienesa, en el cual el estafini no tiene inconveniente, en hacer un contrato de arrendamiento con, con los trabajadores y bueno y, a, y ayer es una noticia importante este tuvimos contacto con el con el abogado el doctor conrado que es quien lleva adelante este que presentó el concurso de acreedores efectivamente se presentó ahora estamos esperando que la justicia decine este el interventor y ahí este los trabajadores obviamente también presentarse este como como parte interesada del de concurso para este pedirle rápidamente al interventor este de forma precaria la que, que sea la maquinaria para que prontamente los trabajadores puedan este, empezar a trabajar más allá de que no esté esté todavía constituida la cooperativa verdad bueno y eh, los trabajadores están todos capacitados precisan capacitación para ¿Para comenzar o, o ya están todos, son experientes? Los trabajadores tienen experiencia en el rubro, no no tienen capacitaciones, que eso sí es, es parte del proceso este en cuanto a, a la conformación de la cooperativa, porque evidentemente que cambia porque acá va a jugar un doble rol, ¿verdad? Van a ser trabajadores y también van a ser este eh, dueños. claro Por lo cual, bueno, hay, hay gente que... Este, ámosle que en la cuestión administrativa en la cuestión de los números y eso este no tienen mucha experiencia pero eso es parte del proceso y que inaaco lo va a acompañar y va a dar los cursos que sea necesario a, a la gente uh -huh. eh, Luis eh, los trabajadores eh, ahora que hablaste del concurso y, y de la maquinaria prendada y esas cosas Me acordé los trabajadores tenían plata para cobrar deudas cobr sí, por, sí por supuesto obviamente que ahora todos los trabajadores independientemente de este grupo que va a conformar la cooperativa todos los trabajadores se van a presentar al concurso para este cobrar su, sus respectivos este eh, salarios y la indemnización por, por despido no uh -huh. eh, esperando que, que, que el interventor este ratifique los montos este de los adeudos este, por índole salarial. Bueno, y la, la cantidad de trabajadores en la cooperativa ¿puede aumentar de acuerdo al funcionamiento de la panadería o no? Es decir, sí, pues, sí, ¿hay pues, aspiraciones pues, pues, de más trabajadores o no? Y en principio sería entre 12 y 20. Ajá. Pero bueno, este en la medida que, que, que esto avance y que, y que pudiera consolidarse, este sí, no se, no se descarta, ¿verdad? Otro tema importante, este si me permitís, sí. José Luis, ayer, este 14 de, de agosto, tuvimos este la primera reunión en donde vamos a instalar la tripartita sectorial en, en el INEFO, a raíz de esta situación que pasó con la vienesa, ¿verdad? Obviamente que el primer tema a tratar fue el de la vienesa y los cursos que había comprometido el gobierno también eh, en la salida del conflicto que se le iba a dar a, a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en ese sentido ya, ya ya se trabajó, inclusive con la Dirección Nacional de, del Empleo, en donde ya hay cuatro talleres fijados, el 19 de agosto se arrancan, el próximo sería el 26, el 1 de septiembre y el 9 de septiembre. En esos talleres se va a ver el reperfilamiento de cada uno, qué estudios tienen, qué cursos tienen, este obviamente que la Dirección Nacional del Empleo también lo los va a guiar hacia dónde está el nuevo mercado laboral y en función de todos esos datos se volcarán al INEFOB y el INEFOB con eso, analizándolo, va a hacer los distintos cursos para los compañeros y compañeras. Ahí está. Luis, ¿qué puede decirme de este encuentro que se hizo ayer con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, que tiene que ver con que el gobierno está buscando un camino para la construcción de una política industrial hacia el 2050. ¿De qué sí, se es, trata? Ese fue el lanzamiento que se hizo más o menos precisamente un mes, ¿verdad? Que fue a raíz de, de un reclamo de, de la Confederación de Sindicatos Industriales. Ajá. A, a, ahí lo que se va a hacer son este eh, a, a, algunos sectoriales este que Industria ya ya transmitió que son en el entorno de unos 10, 11 ramas de actividad. Y ahí lo que se busca es eso, ¿no? este paral con el sangrado de de este del cierre de fábricas y de pérdida de puestos de trabajo obviamente que lo vemos bien eh, en la medida que, que que no hay una política este industrial claro, sí, eh, sí. real en el uruguay ahora también le dijimos que hay cosas este en la urgencia y que no pueden esperar a, a mañana no es más que se tenían toda la situación pues bueno este eso es importante con una mirada a largo plazo ahora en la inmediate también hay que buscar soluciones no